De, de gas y luz y demás, bueno, todas esas versiones que se van corriendo, y usted, como、eh, electo diputado de la m i i ó q u é le puede decir hoy a la gente, al pueblo、eh, vietnamense que lo está escuchando? El, los planes sociales se van a mantener, muchos se van a mejorar, y fundamentalmente vamos a trabajar en una agenda para el futuro que, que, no, que la, nosotros anhelamos que no sean necesarios los planes sociales, pero bueno, mientras tanto, la protección social que por ley les corresponde. Y que no es universal, como dice, es la ambición universal, pero está focalizado, es un programa focalizado. Vamos a apuntar que sea universal. Se plantea que en la asignación universal por h i j o también los monotributistas lo van a empezar a recibir, así que hay una ampliación de derechos. Vamos a ampliar d e s d e e l l o y, y fundamentalmente, el, el, la ñolancia que tiene cualquier gobernante y cualquier、eh, dirigente que en realidad es un, un trabajo digno. Entonces, vamos a apuntar también a, a, a, a la economía regional. No, gracias vos. Bueno, m i r a ahí, Sergio. 駅。